consumidor muchas veces tiene la duda de qué producto adquirir relacionada con la cosmética ecológica entonces un poquito viendo esa falta de información lo que decidimos fue crear un espacio informativo para ello hemos creado Bio Gunea y habrá talleres por la mañana y por la tarde de una duración de 45 minutos en alguno pues podremos en teórico por ejemplo enseñar a leer un, básicamente una etiqueta para no inducir error al error al cliente y saber qué producto puede adquirir En otros serán más prácticos, enseñaremos a elaborar un producto cosmético, siempre rescatando un poco fórmulas con recetas antiguas de nuestras plantas y también hablaremos también de de productos, por ejemplo, para el cabello, que sepa diferenciar entre un tinte químico y un, un tinte natural, por ejemplo, las jenas, pero no vamos a dejar tampoco de lado ni la salud ni la alimentación, que va muy ligada con la belleza.